Ustedes están queriendo escucharlo, Alejandro Buciarelli y no una vez más soy yo quien les da la bienvenida a Juan Iguarino. Me tomo la libertad de ocupar este espacio porque el doctor Alejandro Buciarelli sigue con falta justificada y en este caso fue porque estuvo en la Universidad Nacional de Chilecito, en La Rioja, donde se realizó la Diplomatura Superior en Producción e Industrialización del Cannabis para Usos Medicinales e Industriales. Y nosotros le dijimos, Ale, la falta solamente te la justificamos si te podemos hacer trabajar de periodista. Y allí estuvo, haciendo algunas entrevistas que ahora mismo les compartimos. Estamos con la directora de posgrado de la Universidad Nacional del Chilecito, Leonor Himmelfarb, eh, para hablar un poco de el, su visión acerca de esta formación en el marco de la diplomatura superior en producción e industrialización del cannabis para usos medicinales e industriales. Hola, Leonor, ¿cómo estás? Buen día, Alejandro. Un gusto. Bueno, queríamos saber desde la columna de la dosis justa por Radio Nacional, el Ágora Digital, eh, cómo es tu impresión acerca de este marco tan particular de la diplomatura? Eh, ¿Cómo ves a toda la gente que ha participado y tu opinión al respecto? Bueno, por un lado veo estudiantes muy contentos. La verdad me sorprendí. Eh, ayer vinieron a la Universidad Nacional de Chilecito al campus porque los otros días estaban en AgroGenética Riojana SAPEM haciendo prácticas. Ayer vinieron a la, al campus, hicimos entrevistas y la verdad me sorprendió el entusiasmo que manifiestan. Están muy contentos. con las prácticas y con la diplomatura. Y por otro lado, veo un equipo docente eh, muy fuerte, muy comprometido, que se ha conectado con los estudiantes. Eh, ha sido una semana, la verdad, hermosa, creo, para todos y todas. Y en cuanto al marco, mucha cantidad de estudiantes, eh, ¿cubrió las expectativas desde el inicio donde había una gran cantidad de inscriptos? ¿Eso cómo lo trabajaron? Bueno, ahí también nos sorprendimos porque, bueno, sabemos que existen otras diplomaturas en el país, sabemos que tienen muchos estudiantes, sabemos que cannabis es una temática que despierta mucho interés. Pero no sabíamos porque Chilecito es una ciudad del interior, somos una universidad pequeña, relativamente joven. Bueno, anticipando el cambio legislativo, empezamos ya en el eh, 2021 con la idea que, de una diplomatura que se enmarcara en esta nueva ley, ya había un, un anteproyecto, luego un proyecto que fue presentado al Congreso que no sabíamos si se iba a aprobar, pero anticipando estuvimos diseñando esta diplomatura con Darío Andrinolo eh, luego la, la completamos con con Facundo Vita Sermán. Eh, Y bueno, la mandamos al Consejo Superior. Hubo mucho debate. Eh, costó un poco convencer porque es algo muy nuevo. Eh, bueno, y la largamos Y la verdad nos sorprendió la, la respuesta. Eh, hubo mucho, mucho interés, muchas preinscripciones. Y al final cerramos las inscripciones con 200 inscriptos. Que para nosotros es mucho. Tenemos eh, pocas carreras acá en la UNED que tienen tantos inscriptos. Chilecito es una ciudad chica, ¿no? Eh, en, en el último censo, no sé, no sé si llegamos a 70.000 habitantes en todo el departamento. Entonces, tener así de repente 200 inscriptos en una carrera es mucho. Empezó virtual, empezó con clases sincrónicas, eh, por videoconferencia, que es algo que resaltan mucho los estudiantes, esta posibilidad de interactuar con los docentes, del ida y vuelta, de las preguntas que se responden ahí nomás en el chat, en, en la conversación. Bueno, pero después las prácticas. Hacer llegar a Chilecito eh, 170 estudiantes, que fueron lo, los inscriptos, que pudieron venir. Eh, nos sorprendió. Y vinieron, vinieron. Son unos 70 de La Rioja, de la zona, y 100 de todo el país. Eh, tenemos un estudiante de, de Tierra del Fuego, tenemos bueno, estudiantes del sur, del, del, del norte, de, de, de Capital Federal, de todos lados. Vinieron y quedaron fascinados eh, porque dicen que aprendieron mucho, que valió la pena, eh, porque hicimos mu mucho hincapié en la formación práctica, que se realice en una empresa que realmente cultiva, eh, tiene laboratorio. Después hicimos visitas a empresas de la zona, Eh, pudieron conocer también las instalaciones, el laboratorio de alta complejidad de la, de la universidad. Entonces fue una semana intensa, muy completa y que cierra hoy con un trabajo práctico grupal. Con lo cual lo que hemos hecho también es reforzar los vínculos entre los estudiantes generando una red de futuros profesionales. Y en base a este éxito de esta oferta académica tan importante a nivel nacional y regional también, porque hubo gente que vino de otros lugares que estaba trabajando y se acercó a la diplomatura, eh, ¿va a haber una segunda instancia, otra oferta académica? ¿Cómo lo proyecta la UNDEC en ese sentido? Sí, sí, ya está prevista la segunda edición de la diplomatura. Eh, una segunda edición que eh, muy probablemente larguemos eh, en el segundo cuatrimestre de este año. estamos hablando probablemente de septiembre de este año eh, vamos a lagar la segunda edición con el mismo plan de estudios también con las prácticas con el mismo equipo docente eh, un equipo docente que vimos es, es muy fuerte es muy variado. tenemos un equipo docente muy grande eh, porque hemos seleccionado bueno especialistas en, en cada temática. es muy nuevo, nos costó también encontrar porque son son pocos todavía los especialistas en esta temática a nivel nacional así que la vamos a alargar eh, muy probablemente este año en septiembre eh, y estamos ya también pensando en la posibilidad por ahí de armar una especialización, pero bueno, eso ya es más a futuro, pero una segunda corte seguro, tenemos consultas también eh, de estudiantes que tienen amigos o familiares que se quieren inscribir o estudiantes acá de la UNDEC que no pudieron inscribirse en la primera en la primera corte y que ya están preguntando preguntando por una segunda corte. Leonor, te agradecemos mucho este espacio y obviamente saludamos a autoridades también, a vos eh, como equipo docente y de coordinación de posgrado de la UNDEC. Bueno, sí, la verdad tenemos que agradecer. Agradecer en primer lugar a los docentes, al equipo docente muy comprometido y agradecer a las autoridades de la UNDEC que nos acompañan Eh, el rector, eh, abogado César Salcedo, el vicerrector Germán Antequera, quien fue quien impulsó la diplomatura cuando era rector y el consejo superior que nos acompañó y nos sigue acompañando. Así que, y bueno, los no docentes que día a día hacen posible todo esto. Así que muchas gracias a todos. Es un gran trabajo en, en equipo y la verdad el resultado muy hermoso porque yo veo la satisfacción, la felicidad de los estudiantes. Es la las ocho de la mañana. Hace mucho frío y están todos ahí en el aula listos para arrancar, para presentar su proyecto. Este proyecto que vienen armando a lo largo de la semana, resolviendo un problema concreto en grupo que también les ha fascinado. Así que muy contentos. Muchas gracias a vos que sos docente y a todo el equipo. Estábamos con Leonor Himmelfal, directora de posgrado de la Universidad Nacional de Chilecito en el marco de la Diplomatura Superior en Producción e Industrialización del Cannabis para Usos Medicinales e Industriales. Bueno, estamos acá con Facundo Vita Vitaserman, uno de los directores de la Diplomatura Superior en Producción e Industrialización del Cannabis para Usos Medicinales e Industriales. Y bueno, preguntarte Facundo, ¿cómo ves esta experiencia? ¿Qué rol te tocó ocupar? ¿Cómo está formado el equipo? Eh, bueno, bueno muchas gracias por la invitación a, a estar presente en la radio la verdad que es un placer eh, bueno le, comentarte bueno has vivido también muy emocionado por por, el, por la, el desenvolvimiento de la parte práctica que ha sido fantástica eh, nos ha, nos fue un gran desafío poder organizar una actividad práctica eh, con tantos alumnos y y para poder mostrarle todo el proceso desde la semilla hasta la obtención del aceite eh, mi rol ha sido un rol más organizativo los, los de ustedes son tanto vos como Diego como cuando Lab eh, son los eh, los que saben y los que han podido transmitir a los estudiantes eh, todos los saberes y toda la, todo el conocimiento de, de muchos años y Y bueno, hemos tenido la suerte también de tener agrogenética riojana con todo su equipo decente a full trabajando poniendo todo a disposición para, para llevar adelante toda esta práctica. Así que la verdad que ha sido una, una experiencia muy rica, eh, tanto para los estudiantes, creo, y casi estoy convencido de ello por los comentarios que he escuchado, como también para la gente agrogenética y para nosotros. Eh, y en el día de hoy, ¿qué actividad van a tener que hacer los equipos de trabajo que forman parte de esta diplomatura? Bueno, hoy, hoy la idea era que los alumnos conocieran la Universidad Nacional de Chilecito, conocieran las instalaciones, y aparte eh, desarrollando toda la parte eh, de analítica, química, eh, que la desarrollan en, en un laboratorio eh, de alta complejidad que tiene la universidad y que en futuro va a ser un, un punto de, de trabajo para el desarrollo de la, de la analítica en el cannabis y para desarrollar algunas líneas de investigación que estamos empezando a A, a poner en, en funcionamiento. Así que bueno, eh, van eh, una linda oportunidad para que conozcan la universidad. Eh, nos ha recibido el rector, el vicerrector, eh, todo eh, todo ha sido muy, ha salido como queríamos. Y en cuanto al número de estudiantes, qué número de estudiantes tenemos finalmente, cómo distribuyeron los grupos, cómo fue esa actividad de ir rotando en distintos estadios de, de lo que es esta oferta formativa de posgrado. Mira, tenemos aproximadamente los 200 inscriptos, 200 alumnos estables, digamos que eh, no todos han podido venir, pero ha venido una. Hemos tenido aproximadamente unos 180 alumnos contando todos los, todos los que tenemos locales, eh, muchos de ellos que inclusive han estado en, en ayudando en la organización. Eh, y bueno, tuvimos que dividir en ocho grupos de, de casi 20 alumnos. Eh, y, y la verdad que, bueno, tratando de que pudieran estar haciendo todas las prácticas y, y dando posibilidad física a que el vivero agrogenética rojana no, nos pueda recibir a todos. Eh, y una, una linda experiencia ha sido también a los grupos que no estaban trabajando puntualmente en alguna actividad en el campo o en el laboratorio, que puedan desarrollar un trabajo monográfico Eh, aportando algún, alguna innovación tecnológica a la empresa. Eh, la empresa aerogenética de Riojano, los chicos que están en la parte técnica, nos pasaron algunos temas que les gustaría profundizar y, y en eso se han puesto a trabajar muy entusiasmados y eh, mañana nos estarán presentando eh, los resultados o las propuestas que le hacen a la empresa. Inclu eh, y lo más lindo es que mañana, que es una actividad que bien, que se desarrolla acá en la universidad, van a venir los técnicos de la empresa para escuchar y, y para escuchar las propuestas y, y ver que, que esas alternativas las pueden desarrollar. Y respecto al impacto que tiene esta diplomatura a nivel nacional, regional, y por qué no latinoamericano, porque hay estudiantes que han venido también de otros lados del, de, del país, ¿cómo ves ese impacto, cómo podría impactar así, en la matriz productiva eh, de, a partir del egreso de estas casi 200 personas? yo creo que es fundamental eh, la formación de los recursos humanos que van a, que van a participar activamente la, en el desarrollo de la cadena de, del cannabis la eh, cadena productiva e industrial eh, lo, cuando armábamos esto siempre tuvimos la expectativa de formar eh, el, el recurso humano regional digamos local la porque el desarrollo del cannabis en la Rioja era importante eh, pero también sabíamos que Estábamos lanzando una diplomatura distinta, única en, en, en su tipo en la Argentina, y bueno, y eso lo demostró, porque tenemos, de eh, la los alumnos locales son apenas un, un porcentaje pequeño y tenemos gente de todos lados. Eso eh, va a impactar, eh, todo este recurso humano va a ser parte del desarrollo en todo el país, y eso es, es fantástico, eh, porque la Argentina va a tener a disposición gente formada, para empezar a dar los primeros pasos en esta industria. ¿Y cuál es tu visión a futuro en cuanto a esta oferta académica? ¿Piensan de volver a dictarla? ¿Piensan en otro, otro espacio innovador? ¿Cómo, ¿Cómo está la vista, la, el futuro que tiene Aerogenética y sobre todo la UNDEC en este tipo de oferta formativa? Bueno, la idea siempre ha sido poder, eh, poder eh, hacer... La diplomatura, una, un cursado cíclico, digamos, donde tengamos todos los años la posibilidad de, de abrir una corte. Esa es la, la idea, que no nos quedemos en este primer eh, grupo. Eh, tuvimos mucha demanda de inscripción en, para, para esta primera corte, que tuvimos que hacer un corte porque no podíamos tener más de 200 personas pues, eh, cursando. muchos Seguramente muchos de ellos se van a inscribir, pero aparte ha había una manif nos han manifestado mucho interés gente que la, la ha cursado y ha dicho, bueno, ahí tengo gente amiga que la quiera hacer, eh, eh, gente que no pudo, que no llegó a tiempo a, a inscribirse. Eh, o sea, que creo que tenemos mucho por dar todavía con la diplomatura. Y después también tenemos la idea de avanzar a futuro, hacia una formación eh, un poco más académica, eh, una, una formación de posgrado, eh, propiamente dicha, donde... donde la idea es eh, presentar algún proyecto que sea eh, autorizado por Coneao, que estamos todavía pensando si va a ser una, una especialización o una maestría profesional, eh, para brindar eh, da, um, una posibilidad de formación eh, distinta, un poco para, para profesionales que ya se empiezan a que empiezan a trabajar en la temática. Facundo, muchísimas gracias por esta oportunidad y bueno, celebramos también junto con LUNDEC eh, esta posibilidad de tener la entrevista con vos. Bueno, muchísimas gracias. Eh, placer estar acá en la radio. Y, y bueno, eh, que siga todo y que podamos seguir eh, haciendo historia de alguna manera. Estamos eh, acá con parte del equipo y del plantel académico de la Diplomatura Superior en Producción e Industrialización del Cannabis. Y estamos con parte del equipo técnico y profesional. Eh, Estamos con el ingeniero agrónomo Diego Bertone. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo viste esta jornada como docente y capacitador en el marco de esta hermosa diplomatura? Hola Ale, buen día. Hola a todos los oyentes. Eh, la verdad que lo vivo con, como un hito histórico, lo vivo como una alegría que me, me desborda, porque, y no es, no es poco lo que digo, o sea, no, lo, no lo estoy agrandando, En ningún lugar del planeta existe un lugar como este en el que alumnos puedan venir a formarse, docentes, podamos formar alumnos y que ambos nos nutramos de esta experiencia para aprender cómo es toda la línea de proceso desde que se pone la semilla en, en la tierra, se la lleva a trasplante, se hacen todas las etapas, hasta la cosecha y formulación de un producto, pasando por la extracción, o sea, estamos viendo... ...producción e industrialización de un producto que tiene mucho potencial... ...que todavía está un poco vapuleado por la prohibición nefasta que hemos vivido... ...y que quedan muchos pruritos por rascar, digámoslo de alguna forma... Eh, ...no sé, amena y, y que entendamos. Tenemos que sacar tabús sobre todo con el THC, que es una molécula que tiene muchos beneficios... Pero bueno, estamos sacando tabúes educativos en lo que estamos formando gente para este, en esta nueva industria que se viene, que en el mundo ya está, pero que para acá trae mucho potencial. Así que con alegría, con entusiasmo y esperando que se repita, porque hay mucha gente que está deseosa por haber visto esta experiencia, que sobrepasa a otras similares, pero que similares en, la, en el tema, pero no en la calidad formativa. Eh, y entre las actividades que han realizado que estuvieron a tu cargo junto con el resto del equipo profesional, ¿cuáles son esas actividades para quienes nos están escuchando por Radio Nacional y por el Ágora Digital? Bien, yo estaba en la parte de cultivo en donde veíamos un poco eh, todos los fundamentos de conducción de las plantas de estrategias productivas eh, yo quiero recalcar algo que no hay una receta de producción no hay una forma única sino que tenemos que hacernos de herramientas para que esto se pueda adaptar a las distintas zonas a distintas condiciones y básicamente lo que veían los chicos en la práctica a campo era como balancear un poco la, la planta con técnicas de poda de conducción y, y con eso poder maximizar los rendimientos por una cuestión de eficiencia de uso de los recursos así que basándonos en lógicas productivas en factores físicos y la fisiología de la planta integrar todos estos conceptos y bajarles esas herramientas para que puedan diseñar o adaptar a distintas zonas, como decía antes, este, este nuevo cultivo que se nos viene y que bueno eh, va a tener mucho potencial y va a ser clave que haya gente formada y capacitada para realizar esa adaptación del cultivo a los, a los diferentes eh, objetivos productivos, en este caso cannabis medicinal. ¿Cómo ves el impacto que va a tener eh, esta diplomatura en los futuros egresados y egresadas en cuanto a la posibilidad de, de tener nuevas fuentes de, de recursos formados? Y mirá, esto ya está haciendo ruido. Ya la gente, eh, por el, el efecto de redes sociales, los mismos alumnos que cursaron la, la difusión boca en boca y ni hablar con toda esta difusión formal que van a hacer los medios, que hacen lo, la universidad, Creo que va a ser algo explosivo y vamos a ver el año que viene cuánto más se inscriben, que yo creo que va a ser mucho más cuantioso el número y un lindo desafío a ver cómo lo encaramos. Y en lo afectivo, ¿qué ¿te ha traído algo eh, este espacio? Porque hemos compartido unas varias jornadas de trabajo intenso, trabajo colaborativo interdisciplinario. Eh, ¿Podrías decirnos un poco eso, cómo lo has vivido? Bueno, personalmente para mí fue lo más enriquecedor en mi persona eh, porque estar capacitándome o formándome en el tema cannabis por más de 20 años me ha llevado a una ermitaneidad o un, una forma de, de, de, de buscar mi, mi tranquilidad en soledad por las condenas sociales o familiares que he vivido en el pasado. Y poder expresar todo lo que uno se ha capacitado y formar gente y que devuelvan todo el amor, la aceptación y la experiencia de cada uno humanamente a mí me ha llenado el corazón. O sea, es una experiencia hermosa que agradezco que me hayan tenido en cuenta y me hayan permitido crecer humanamente. Eh, Y profesionalmente también, porque aprendemos y nos nutrimos todos de todos. Es un intercambio entre alumnos y docentes. Muchas gracias Diego por tu espacio. Bueno, gracias a vos Ale y a todos los que están escuchando. Les invito a, a que eh, no se queden con lo que le dicen, investiguen, prueben, practiquen, in, experimenten la vida. Es un tránsito y estamos acá para, para eso, para vivirla y transitarla. Gracias. Diego Bertón, el ingeniero agrónomo, parte del Comité Académico de la Diplomatura Superior en Producción e Industrialización del Cannabis para Usos Medicinales e Industriales. Bueno, estamos acá también en el marco de la Diplomatura Superior en Producción e Industrialización del Cannabis para Usos Medicinales e Industriales, y vamos entrevistando a algunos estudiantes que han cursado. Eh, ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Alejandro Viga, vivo en la provincia de Salta. La verdad que muy linda experiencia, eh, muy contento con, con la disciplina de los compañeros y la bondad entre todos nuestros compañeros, la experiencia de, del cultivo que tuvimos, que es algo soñado, que solamente se den países de primeros mundos, y tener estos profes con tanto amor que nos puedan orientar, es algo que... Uno como cultivador lo sueña, lo tiene siempre en el sueño y que se vuelque a realidad Me, en una universidad también compartiendo estos últimos días para mí fue algo muy, muy, muy lindo. La verdad que queda grabado y te dan ganas de, de volver a repetir la experiencia. Y bueno, seguir capacitándonos y aprovechar que el país está abriendo las puertas y siempre bajo el marco regulatorio nos va a ir muy bien en este país que, que está preparado para... para poder avanzar en una, en una industria tan linda y, y tan generosa que es. Así que la verdad que cumplió con mis expectativas y con mucha ganas de seguir volviendo a y, y contanos, ¿cuál es tu actividad Alejandro? ¿A qué te dedicás? ¿Cuál, ¿Cuál es tu, tu nicho? Y, ¿Y por qué elegiste esta diplomatura y no otra quizás? Eh, bueno, soy emprendedor canábico de hace varios años. Eh, Todos sabemos que en Argentina están las leyes muy duras, por lo cual tuve que decidir viajar y trabajar un poco en Uruguay. Eh, conociendo las leyes de Uruguay, pude investigar un poquito más, saber más sobre cultivo. Y bueno, apenas me entré esta diplomatura que se hacía en mi país, la verdad que me puse muy contento. Estamos capacitándonos para una industria que es lo que uno sueña, Este, los conocimientos todos sabemos que en Argentina son, son muy altos, pero a la vez muy, no sé cómo llamarlo, muy precarios, será porque todos sabemos que todo estaba bajo ilegalidad. Entonces, ahora con los profes que tenemos, la verdad que es un placer poder, poder aprender de ellos, ¿no? Muchísimas gracias Alejandro y por supuesto estamos agradecidos de que estés acá en Radio Nacional en el marco de esta diplomatura de la Universidad Nacional de Chilecito y saludarte también y esperándote para nuevas ofertas académicas también acá. Muchísimas gracias Ale, la verdad es que muy contento con vos, siempre nos acompañás, me estuviste apoyando en Salta con, con bastante proyecto que tuvimos, el abril 420 hace un año estuviste capacitando a mucha gente donde se declaró de interés cultural Estamos muy contentos de conocerte, de poder estar con vos, de seguir aprendiendo y que, y que tu corazón siga eh, dedicándole a la docencia. Para nosotros es un honor muy grande tenerte, Anne. Muchas gracias. Estamos acá en La Dosis Justa, programa de Radio Nacional. Y estamos acá con una de las estudiantes de la Diplomatura Superior en Producción e Industrialización del Cannabis. Eh, ¿Cómo te llamas ¿De dónde venís? Hola, buen día, mi nombre es Soledad Gareca, yo vengo de Tierra del Fuego, de la localidad de Toluín, que es la localidad más pequeña que tiene la provincia en población, y bueno, soy abogada, y me interesó mucho poder participar, y acá estamos en Chilecito. ¿Qué te motivó venirte desde una provincia como Tierra del Fuego, con esa distancia que tenemos hasta acá, el norte argentino, Chilecito? sí. Bueno, eh, me motivó mi vínculo con el cannabis desde hace muchísimos años, actualmente ya hace tres años participo como presidenta de una ONG que es Tolwit Club, con eh, un grupo de personas que venimos acompañando a usuarios medicinales de nuestra provincia eh, y haciendo un trabajo articulado de redes que con estas capacitaciones, con estas formaciones se fortalecen conocimientos ya adquiridos, pero también... Eh, adquirimos nuevas eh, nuevas herramientas y sobre todo también conocer compañeros y compañeras de todo el país que quizás nos vemos, la pandemia nos dejó a todos hablando de forma eh, remota y poder encontrarnos creo que fue la gran oportunidad de, de cerrar con un broche de oro esta diplomatura. ¿Y qué actividades realizaron en el marco de esta diplomatura? ¿Cómo lo viviste el trabajo interactivo entre los equipos académicos, profesionales, el equipo de estudiantes? Eh, bueno, tuvimos toda una primera etapa teórica que la hicimos de manera remota, con clases virtuales. Eh, la verdad que he realizado otras diplomaturas relativas al cannabis y fueron las clases más eh, claras y, y concisas, pero también al mismo tiempo respetuosas de la información que se estaba transmitiendo y a quienes, porque es muy diversa la, la constitución de estos equipos de... de estudiantes, no solo hay agrónomos, sino hay canavicultores, eh, hay abogados, y tenemos una diversidad que hace que hayan sido muy ricas esas clases y los intercambios. Y bueno, la experiencia presencial en Chilecito fue, y sigue siendo porque todavía estamos en nuestro último día en laboratorio, Algo que, que creo que a todos nos emocionó muchísimo, venir de, de la comunidad canábica y estar hoy por hoy en una universidad recibiendo toda esta información y valorándose también nuestros conocimientos. Creo que es eh, lo que más rescatamos la mayoría de esta diplomatura. ¿Cómo ves el impacto que puede tener esta formación en tu persona y en el resto de, del equipo de cursantes en cuanto a las habilidades o destrezas que puedan haber adquirido a lo largo de este espacio de ...de saberes y de encuentro, ¿no? Y el impacto, que de por sí ya es positivo... Eh, ...tiene que ver con la posibilidad de poder replicar estas... ...algunas, algunas prácticas y también eh, algunas informaciones... ...que nos llevamos de acá eh, con nuestras poblaciones... ...con nuestras comunidades, con nuestros equipos de trabajo... ...en particular yo soy funcionaria del Poder Judicial... ...en Tierra del Fuego, trabajo en un equipo interdisciplinario... ...y todo lo del cannabis viene siendo como algo nuevo... ...en algunos sectores del Estado... Y entonces creo que también es algo que va a fortalecer eh, la atención que podamos tener con la comunidad desde ese lugar, ¿no? Porque poder estar formados y conocer lo que hoy existe en materia de cannabis permite que la población que necesite acceder a la información y a sus derechos pueda, pueda hacerlo de manera acompañada. Muchísimas gracias, Sole, por esta entrevista. Gracias a vos, Ale. Bueno, estamos acá también con algunos estudiantes, cursantes de la Diplomatura Superior en Producción e Industrialización del Cannabis para Usos Medicinales e Industriales. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Cristian Leprón. ¿De dónde venís, Cristian? De Bahía Blanca. Bien, ¿y qué te motivó a formar parte de esta primera cohorte en la Diplomatura en Cannabis, eh, viniendo de una, de una ciudad tan, tan lejana a Chilecito? Bueno, principalmente porque bueno vos sos parte de, de, de lo que me ha invitado a, a conocer y yo hace un tiempo, hace unos cinco años que estoy cultivando y encontré un lugar y una institución que ha hecho una bueno una presentación de algo de un formato en particular que, que me gustó. Eh, la diplomatura es una es muy completa, tiene gente muy profesional en el tema y además están participando un montón de gente de todo el país, con lo cual me pareció que era una buena oportunidad para venirse. Y para consultarte, ¿qué te parecieron los módulos en cuanto a la parte de práctica? ¿no? que era el, el motivo de venir acá a la universidad? ¿El contacto con tus compañeros y compañeras? ¿Cómo viviste estos días de una extensa jornada, si se quiere? Sí, la verdad es que ha sido súper intenso. Eh, yo tengo conocimiento porque he laburado en el sector agropecuario eh, y también en cultivo, pero lo que pasó fue que... No, no sé si es que he aprendido cosas nuevas, sino lo que me pasó fue que encontró como una sinergia positiva, es decir, gente que hace lo mismo pero de otra manera, entonces ha alimentado muchísimo el conocimiento que tengo en cannabis y se vuelto mucho más enriquecido bueno, y bueno, espero poder aplicarlo. La verdad que la gente, los técnicos y los profesores con los que estuvimos laborando son unos capos, así que eh, se aprendió muchísimo. El balance entiendo que positivo y eh, realmente, ¿qué te motivó a, a acudir a esta propuesta formativa y no quizás a otras que pueden eh, andar eh, también estando disponibles para el resto de la comunidad? Mirá, me parece que tienen un buen plantel en, en lo práctico, muy bien armado, tienen un buen plantel en lo académico armado y además tienen muy buena onda. Con lo cual eso suma muchísimo cuando vos preguntás, consultás y te están respondiendo. Creo que eso, me parece que eso tiene que ver con eso. ¿Y en el día de hoy qué van a realizar acá en la universidad? Mirá, nosotros venimos al laboratorio de alta complejidad. Creo que lo que van a hacer es hacer una presentación de cómo están haciendo ellos el laburo de extractos porque empiezan a apoyar en, en este tema y para a apoyar a algunos hospitales de la zona. Así que calculo que va a ir por ese lado. Yo como economista de laboratorio sé muy poco, pero bueno, eh, creo que tiene que ver con eso. Muchas gracias, Cristian. Merecidas, chicos, que tengas buen día. Bueno, estamos acá con parte del equipo cursante de estudiantes para ver sus impresiones. ¿Y ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué tal? Yo soy Julián Quinteros, vengo de la ciudad de Rosario. Eh, bueno, pertenezco allá a una asociación civil que también nos dedicamos a la temática del cannabis, que se llama UPAC. Eh, y bueno, ya. Eh, ¿Y nos podrías contar cuál fue tu experiencia? ¿Por qué viniste desde un lugar quizás tan, tan lejos? ¿Qué, ¿Qué te atrapó, te atrajo o llamó tu atención eh, para venir hasta acá, hasta Chilecito, a cursar esta diplomatura? Y, en realidad, es lo que destaco muchísimo es la posibilidad de tener el acercamiento hacia La Planta, eh, en un posgrado que son de los pocos que se dedican a la producción, en realidad, del cáñamo, a la producción puntual del cáñamo, Eh, y bueno, hay muchísimas personas que nunca han tenido un acercamiento a la planta y esto es algo muy destacable eh, con la instalación y todas la, las condiciones que se puedan llevar en una magnitud también como para, no sé, 180 que, seremos, que estuvo pasando esta semana eh, bueno, increíble también todos los procedimientos que van llevando a cabo hoy en Aerogenética Y nos contás qué, qué pudiste vivenciar en cuanto a las partes prácticas, qué actividades realizaron, eh, cómo viste la instrumentación de ese tipo de propuesta, bien práctica, como vos recién reflejabas. Y hemos pasado por todas las instancias, eh, desde lo que es la siembra, el trasplante, también lo que es el manejo del estado vegetativo con podas, eh, temas de iluminación eh, y, bueno, también... Eh, cosecha y trineado que es el, el procedimiento después del secado. Eh, también pudimos ir al laboratorio, que también se pudieron analizar muestras ahí en vivo y bueno, también entender todo cómo funciona la química o la alquimia, mejor dicho, de la marihuana. Y eh, bueno y, y por otra parte, ¿cómo ves la, esta oferta académica en cuanto a las posibilidades quizás de tener eh, mano de obra calificada en cuanto a los formativos, ¿te aportó algo nuevo, algo que por ahí te puede ayudar en tu actividad profesional? Sí, totalmente, eh, si bien yo siempre digo que no hay un solo librito como para cultivar el cáñamo eh, sí, es, importante. es importante que se genere este conocimiento, hay muchas personas que se están dedicando y desde la ignorancia justamente o si bien hoy en día hay mucho contenido eh, en la internet eh, no es lo mismo, como estamos acá con las prácticas también Justamente compartir con distintos docentes que siempre las charlas son enriquecedoras. Eh, y bueno, también pasa en el ámbito de la salud, que es necesario y fue una necesidad que los profesionales se vayan profesionando, eh, especializando en la temática. Eh, y bueno, acá los cultivadores nos profesionamos en el cultivo. Desde ya te agradecemos y bueno, desde el equipo de la Dosis Justa, también por Radio Nacional, te agradecemos tu intervención en esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes. Estamos acá también recopilando las impresiones de esta Diplomatura Superior en Producción e Industrialización del Cannabis de la Universidad Nacional de Chilecito con el apoyo de Agrogenética Riojana eh, y estamos acá con otro de los estudiantes que también ha cursado la diplomatura. Eh, ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde venís? Eh, hola Alejandro, soy Facundo, eh, vengo de Bahía Blanca y la verdad que muy contento porque para mí es algo histórico eh, de venir luchándola de muchos años con... con la militancia de la planta, eh, hemos podido profesionalizar algo que ya teníamos como conocimiento, pero bueno, eh, visto desde el punto de vista profesional, eh, impartir una cátedra o una diplomatura como la que se dio, me parece súper enriquecedor para lo, lo que se viene en Argentina. ¿Cómo ves el impacto que, te, que tiene o que va a tener esta diplomatura en cuanto a la formación? ¿Cubrió las expectativas? ¿La parte práctica les pareció necesaria a la hora de abordar o complementar los conceptos teóricos? ¿Cómo ves ese tema? no Yo creo que las prácticas son necesarias. Eh, uno, a pesar de haber estado en contacto con la planta desde, desde hace muchos años, eh, se, se entiende, digamos, dentro de las prácticas, cómo, cómo implementarlo mmm, con conocimiento. O sea, porque vos... Eh, En tu casa puedes perder una planta dentro de un indoor, pero vos en, en una producción gigante eh, es mucho lo que está en juego, entonces, eh, sobre todo la salud de las personas que por ahí esperan una medicina en condiciones, con eh, certific una certificación eh, acorde a, a, lo, a los requerimientos que, bueno, que supongo que el ANMAT será quien lo regula aquí en Argentina y con las buenas prácticas de cultivo. de la mano, yo creo que Argentina puede ser potencia en eso en cuanto a cultivo. ¿Qué le dirías a alguien que quizás está en duda eh, cómo capacitarse, eh, recomendarías o no la diplomatura? ¿Qué, ¿Qué impresión te llevas para esas personas que por ahí eh, están pensando en capacitarse, en formarse, ya sean del área profesional o del área de cultivo, esas personas, ONGs y referentes sociales también vinculados a la planta? ¿Qué les dirías? Y Yo creo que es necesario directamente... Eh, no es una una invitación yo creo que es eh, más que nada un impedimento eh, algo operativo que, que tengan que hacer este tipo de cursos porque estamos hablando de la salud de terceros entonces cuando hay una una cosa así en juego creo que es necesario eh, que los conceptos estén claros las precauciones estén eh, tenidas eh, o sea se tengan en cuenta para este para un cuidado no eh, siempre que se habla de algo medicinal se tiene que hablar de seguridad, se tiene que hablar de eh, de algo que vaya a ayudar, como poco que no dañe, entonces el cannabis es una planta que tiene bondades pero también tiene ciertas precauciones como es el, el la propiedad de juntar los metales pesados que puede haber en un terreno o sea por eso es tan importante el análisis de la tierra, del agua eh, para un mejor manejo porque eso, eso puede terminar en el medicamento y una persona que esté con un tratamiento Eh, con las eh, defensas bajas o, o con la eh, inmunos cómo vamos? sería algo del sistema inmunológico claro, deprimido exacto el sistema inmunológico deprimido eh, podría ser contraproducente porque en vez de beneficiarlo quizás eh, incluso lo, perjudic lo perjudicaría Facundo muchísimas gracias por este tiempo te aprovechamos para saludarte y agradecerte esta entrevista muchísimas gracias Alejandro un placer